No existe la posibilidad de construir una realidad distinta si no se cuentan con las herramientas para al menos poder imaginarla. Ante poner el interés colectivo por encima de la búsqueda del beneficio individual parece que solo es posible ante momentos de crisis profundas. Sin embargo, habrá que distinguir si el esfuerzo que hacemos por sobrevivir ante una situación de pánico constituye una forma de prolongar la agonía colectiva o bien realizamos conscientemente acciones conjuntas para desarrollar socialmente todo nuestro potencial es necesario reconocer que desde pequeños la religión de la competencia nos convierte en los verdugos y adversarios diarios de quienes tenemos a nuestro alrededor buscando ante todo sobresalir y compararnos mediante escalas de valor que nos han sido impuestas y las que pocas veces nos detenemos para cuestionarlas. Las crisis son una oportunidad de cambio, pero también pueden ser una dolorosa manera de corroborar nuestra dependencia inconsciente a la autodestrucción.